semana sin poder pasar la onda. Gracias, Felicendo, te mandamos un gran abrazo, te queremos mucho, sabes que estamos con vos. La verdad que no podemos no, no sabemos cómo agradecerte realmente, hijo de mi Bueno, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos al fin al capítulo 240, me cansé de anunciarlo. Feliz mes de septiembre para todos. No claro, es, es, empieza oficialmente la temporada de me meto la campera en el Tor. Sí, la llevas bien adentro, bueno, toda tarde, bueno, por menos. Claro, sí, además si estás en la calle, por ahí. Bueno, bueno bienvenidos, qué bueno, qué bueno, qué placer realmente volver a estar al aire. La verdad que los extrañamos, extrañamos estar, yo por lo menos extrañé, realmente extrañé estar al aire nuevamente porque es como que hoy venía para acá y ya venía pensando y venía diciendo... Uh, va a ser medio raro volver a estar al aire Después de casi 3 semanas De, por lo menos, de, no de programa Si sí salimos en el medio con, con la ciclola Que bueno, también venimos veníamos medio mal llevados Con, con lo que es internet Con todas esas cosas eh, técnicas, podemos decir Si, sí, podemos decir que Calendariamente venimos con un mes del orto no por el calendario en sí, sino que los últimos 30 días. Pues, sí, ha sido bastante problemas. complicado. Bueno, y, y se viene mudanza también ahora. Bueno, la verdad es que estamos más que más que completos. Finalmente, no nos faltan novedades sin pasar a onda. Bueno, ya saben que estamos buscando co-conductor, creo que ya saben. Igual ya se han postulado algunas personas, así que dentro de lo próximo probablemente haya otra persona que no sea yo, que estoy hablando en este momento, que me llamo Cristian Devoto, y que no sea yo. ¿Qué se llama Juan Ignacio Miranda? Ya nos, nos presentamos diferente. Hoy. Sí, una vez salió, cual era banda, pero también va a estar viviendo, así que a toda la gente que tuvimos que dejar, digamos, de lamentablemente no sacarlos al aire, bueno, finalmente eh, van a estar van a estar de programa, gente, así que no no hemos anunciado al pedo, van a estar tarde o temprano en Pasar la Onda y si vos tenés una banda y querés estar en Pasar la Onda Querés venir al programa, querés a... a charlar con nosotros básicamente, que te pasemos la onda, que vengas. Eso no paró. No, eso siguió sumándose, a pesar de que no pudimos salir, estuvimos complicados, pero bueno, les agradecemos y apostamos a más todavía, ¿no? Esto no nos va a detener. Esto no ha eh, terminado, gente. Lo que sí ha empezado es nuestro programa. El capítulo 240 arranca con música como no podía hacer de otra manera. Arranca con live haciendo Doesn't Remind Me. Bienvenidos. a saber que ya se viene el fin de semana, ¿no? Qué bueno. Qué divertido. Ya mañana es viernes, gracias a Dios, arranca el fin de semana. La gente descansa, la gente vive su vida felices. Sí, como que ya se arranca otro tipo de vida, ¿no? Porque cuando arranca el calorcito como que es diferente el fin de semana. Se disfruta más, es como más largo quizás, ¿no? Como que tenés más salida al aire libre, más vida, el día es más largo, entonces te parece que dura más. Puede ser, estás bastante con, con bastantes eh, teorías sobre el fin de semana, pero bueno, bien, bien. Todo este tiempo o sea, que no estuvimos saliendo el aire, me quedé pensando en todas las cosas que podría decir y no digo, porque no había aire. Ah, mira, mira, mira bueno. No, mirá, eh, yo la verdad que el fin de semana lo refruto mal, creo que creo que todos disfrutamos el fin de semana, así que Aparte hay fútbol, hay joda Bueno, joda y todos los días, ¿no? Pero bueno, arrancamos con lo que es Agenda de Viernes Arrancamos con los muchachos de Flema Un poquito de Ponky para arrancar nuestra agenda Flema se va a estar presentando En lo que es el Club Tucumán Esto queda en la calle Andrés Baranda 941 Arrancamos la agenda por la zona sur Arrancamos por Quilmes Desde las 20 horas va a estar sonando Flema en vivo, ahora Los escuchás sonando Haciendo Adictos. Pachanga, bueno, recién les decíamos, ¿no? Ya, si viene el fin de semana, ya es momento de empezar a, a Pachangueri. ¿Qué mejor que hacerlo con los muchachos de Falsa Cubana que van a estar tocando este viernes junto con los dueños del swing en una noche que va a estar para eh, romperla claramente en el club? Es donde van a estar sonando los Sí, como que la noche ya arranca con un joda. Eh, pregunto y te pre cago la vida de ¿Preguntamente? esta ¿Preguntamente? manera tan divertida. A ver. ¿Esto es a las 21 horas en el primer sí. turno o en el doble turno que he pegado justo a un largo? Te cagué la vida, sí, ahora, hermosamente. La pregunta es, ¿cómo carajo voy a saberlo? Ah, no sé, una de esas ya estuviste hablando, no sé, con los dueños del club. Claro, me llamaron hoy, pero les dije, la verdad, negro, estoy ocupado, estoy laburando ahora, llamame más tarde. No, la verdad que no tengo ni idea, está anunciado a las 21 horas, eh, puede ser que sea fiesta, puede ser que no. Si está anunciado a las 21 horas, yo la veo más que difícil que sea fiesta. Claro, yo preocupo por el anuncio de las 21 horas me llama atención, porque como termina temprano, entonces como que si a las 21 está anunciado, empezará a las 10, son dos bandas, no llegan. Sí, puede ser. Según bueno, la cuestión es que para averiguarlo habría que hacerse la escapada a Guardia Vieja 3360, eso es en el barrio del de Abasto, ahí enfrente del supermercado que vos conocés, que es el eslogan, ¿no? Claro, el que te conoce a vos también es de la SIDE También, eh, para mí ese de la SIDE Es supermercado de la SIDE Puede ser, eh, puede ser buena cuestión es que Falsa Cubana va a estar presentándose Junto con los dueños de swing Ahora escuchamos a Falsa Cubana haciendo Nirvana Mañanero claro. De ¿no? eh, el otro yo estamos escuchando, por si alguno no lo tiene, esta es una de las bandas más legendarias de, llamarle punk, pero bueno, ven, venían por ese lado, ¿no? el es. punk medio freaky, ¿no? este de la onda medio freaky, por ahí, por él, para decirlo de alguna manera, ¿no? estaba por ahí digamos, ¿no? como esta banda, el punk, hardcore, sí. la invusión, digamos, de la voz femenina ahí en el medio, la mezcla, claro. dando a apuntar a otros puntos claros. Sí, pero que sin, sin lugar a dudas marcaron marcaron un antes. Y un después es una música que que no un, unos referentes claramente los chicos del Otro Yo, los chicos, los chicos ya bastante grandes, ¿no? De, del show, no son unos niños ya de los, del Otro Yo, pero bueno, en el espíritu seguramente que sí, porque se los ve jóvenes y como siempre digo, si se te ve joven es porque sos feliz. Exactamente, si te ves viejo, no, porque sos triste Por lo general, por lo general Suele actuar de esa manera Y eso caso a Sofovich se lo veía viejo Pero eh, todavía tenemos felicidad No, pero te no, diamos 50 mil años, <risas> <risas> te di a Bueno gente, el otro show va a estar tocando En San Martín, nos vamos para Chancanab, si, sí, ahora tocan manos también En Chancanab, queda Presidente Perón 3347 En la localidad de San Martín, como les decía Recién desde las 20... <tose> del calor, quien la está mirando y le lanza una flor con su manito lo obsequia un pereré con su corazoncito le ofrece su querer y es una ley muy fuerte y mis van a traer en el medio del sueño los dos van a caer de todos embarrados, las caras y los pies hay esta noche y estrellas para ver? Me encantó, Budabardo me hizo acordar a la gente de Barbacoa Que nos estuvimos transmitiendo en la ciclola La última ciclola que estuvimos transmitiendo Un show espectacular, pero que nunca más van a poder volver a revivir ¿Escuchó así la voz? <risa> es la voz así como... De todas las maldades que estuvieron atrasando Sí, sí, que, que nos siguen molestando, ¿no? Me siento que están ahí un poquito el culo diciendo Eh, no me voy, eh, me voy a tener eh Bueno, eh Ya, que se, ya no, a esta altura después como palo de escoba Para que ratito, sí, pero sí, sí, Yo te diría un, un gaseoducto pero... Eh pues, Convengamos que es un gaseoducto pues, Digamos sí. lo que estábamos Bueno, vos entendiste que me refería, al tamaño me refería yo más o menos. Bueno, eh, estamos escuchando a Buda Bardo, banda que en algún momento tendrá que venir acá. Eh, es una banda que eh, me ha tocado verla, me ha gustado. lo hemos transmitido también, si yo mal lo recuerdo, alguna vez en la Ciclola. Si mal lo recuerdo, no voy a fallar, ya lo dijo tu Sam, es casi fatal hijo, ¿no? Ya, todos. De hecho, cuestión es que en alguna otra bar, esto es en Sáenz Peña, en la avenida América 595, a partir de las 22 horas los chicos de Budabardo que están haciendo música en este caso lo dijo en guaraní Bueno, lo decía guaraní de más fecha de Agenda de Viernes. Estamos escuchando a los muchachos de Dos Minutos que sacaron un nuevo disco, Nacho, ¿no? Sí, Valentina Alzheimer, que lo estuvieron presentando a principios de año, que estuve viendo hoy el CD como... minutos era todo el CD. ¿en serio? Está bien que estamos hablando de punk, ¿no? Pero, ¿cuántos temas tiene? Mi tema a todo bien, pero... Pero es muy corto. ¡Regirá con temas viejos, qué sé yo! Claro, le quedaron como 62 minutos, más o menos, al disco tiros el capítulo de los Simpson <risa> un dvd algo hagan un radioteatro un poco más ¿no? bueno en la última fecha de la agenda haciendo nadie quédate por ahí que ya venimos con más para pasar la onda and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the wind. I'll bit of clothing, ought to make you pretty up the clothing, grey is such a pity, I should wear the clothing of Mr. Walton Mitty, see my tailor, he's called Simon, I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. don't do nothing. That is cut you know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get ready, get ready, we all say I'm trying to cause a big sensation I'm just talking about my generation my generation generation baby Bueno, eh, no tenemos nada contra los homosexuales, solamente que contra este homosexual sí eh... Gente, estamos escuchando de The Who. ¿Quién? ¿De Who? ¿Quién? ¿A quién? Justamente. La traducción de The Who es eh, los quienes, digamos. Sería cuestiones que a partir del 7 de octubre ya se va a poder encontrar en las salas de todo el mundo la nueva película de los Who que se llama Live in Highland. Bueno, esto fue la, el cierre de la gira europea de, de los Who por los 50 años de la banda, ¿no? Recordemos que de la banda original, original, que eran Roger Daltrey y Pete Townshend, ¿no? Y el resto ya está, está todo palmado. Ya está, pasaron a pasar mejor vida, como se dice. Claro, bueno, el primero fue... Uy, se me, se me escapó el nombre del batero. Emblemático. Ay, tenía en la punta la lengua. Bueno, el batero que se dio en la pera como, como ha hecho más de uno, ¿no? cosas que pasan más en un mundo tan duro, digamos. <risa> bueno, sí, es un buen resumen, ¿no? Eh, bueno, cuestiones que va a haber eh, una película, entonces como les decía recién va a haber un, un DVD, sí, ya, disco nuevo, olvídense. Pero bueno, dentro de lo que fue eh, esa gran gira incluye entrevistas con los integrantes de la propia banda y con otros músicos que fueron invitados como Hip Hop, Robert Plant, Y Johnny Marr, se viene lo nuevo, viejo de The Who por los 50 años A ver una nueva peli y allí está el momento you oh. el mejor momento, ¿no? porque justo cuando arrancaba la viola lo sacamos, pero bueno, para que todos sepan lo que estamos hablando es todo lo que está pasando por debajo nuestro, que no están apreciando así que disfruten nuestras palabras en este momento eh, creo que si había alguien escuchando del otro lado, dijo, bueno, basta estos pibes, ¿no? me sacan la mejor parte del tema bueno, che, en algún momento hay que hablar ¿por qué preferís? que te estemos hablando todo el tiempo hoy estaba escuchando radio y, y salvo las dos más cortas pasamos música que son la recupé y, y me ganan, el resto se la pasen hablando, pongan un puto tema, loco. Escuchate Aspen. Bueno, Aspen es otra las que bongo. ¿Por qué tanto palabrerío? Va, no sé, yo por lo menos a mí me cabe escuchar radio y sí escuchar hablar un poco, no todo el tiempo. Le ponen un tema, en, no sé, en hora y media del programa. Ey. Son cosas diferentes, digamos. no Tiene que haber para todos los gustos. Hay gente que quizás le gusta más lo hablado, más lo conversado. Es una compañía de radio, no nos olvidemos de ese punto, ¿no? Que también hay mucha gente que necesita esa compañía de una radio que esté hablándole, que son los que después termina hablando solos, porque son los que le habla a la radio en el momento. Pero bueno, ojalá, final Ojalá, eh, ojalá. Además, ¡Nano! Hola, buenas noches. No, además digo, eh, por ahí la gente que habla tiene algo que transmitir también, ¿no? No, yo no digo que va está más, que pero, el pero... El 70% no. Música, ¿no? Claro. Por ahí todo el tiempo hablando, bueno, a mí particularmente no me gusta tanto eso, a mí me gusta la música. Y sí, claro, bueno, depende, como dice por ahí, si es compañía. Depende el gusto, depende del gusto del consumidor, bueno, para los consumidores, bueno, vayan juntando guita porque viene David Gilmour a la Argentina, sí, eh, va a estar tocando acá el 18 de diciembre y a partir del 17 a partir de hoy ya salieron las entradas a la venta para el show que va a estar dando en el hipódromo de San Isidro en el marco de la gira presentación de Rather band Lock que es el tema que estamos escuchando, que es el tema que le da nombre a su última placa, placa que viene a presentar en nuestro escuchamos entonces a David y me cayó escuchando al señor Jack White, un tipo que viene trayendo novedades en cuanto a lo musical desde hace ya un tiempito, ¿no? Y aparte como que cada dos por tres hay una noticia nueva de Jack Black. Es un tipo que mucha muere. prensa también alrededor de Jack Black. White. Bueno, perdón, pero eso es algo que no se puede evitar muchas veces, ¿no? Como... Cuando vos sos un negocio, digamos, como que salís con mucha curiosidad, pero es un tipo no se puede negar que se mueve todo el tiempo. Sí, y aparte hace cosas creativas también, ¿no? Tiene un sello discográfico que se llama Third Man Records. Y en este caso, la novedad que tiene que ver con Jack White es que su sello va a estar sacando una colección de vinilos con temas de varios artistas que produce justamente el propio sello y además, además eh están promocionando un aparato que eh, es un reproductor de vinilo también, ¿no? Presentaron el compilado y un reproductor de vinilo con auriculares y USB externo para conectarlos a otro dispositivo. La verdad, buenísimo, golazo. Otro reproductor de ellos. Es un reproductor, no, pero el USB digamos que es un qué función cumple que puedes eh, digamos introducirlo a cualquier sistema de audio que tengas ah como una salida para conectarlo claro. a unos parlantes claro o a una computadora por ejemplo Ah, eh, tampoco es la gran ciencia. De... No, no es la garantía, solamente ciencia, que pero está bueno que lo tiene integrado, en medio de una salida Hoy viniste con ganas de pelear. ¿verdad? Auxiliar Sí. No, no, no, está tratando de entender el invento, por eso se preguntaba. No, pero está bueno, está... Eh, es algo que, o sea, no todo el mundo tiene una bandeja de, de vinilo para enchufar a la computadora, por ejemplo, o al equipo de música. No, pero por eso me refiero a que lo que tiene es la bandeja en sí. Tampoco no es la gran cosa, sino que usualmente le cambió la ficha de salida de RCA de auxiliar. Sí, la transformaron, puso... lo cual no es nada sencillo hacer, ¿eh? Ojo. Es en cuanto para ellos que tienen toda la torta, sí, pero no en, en electricidad no es lo mismo. Resulta que este reproductor de video va a estar saliendo a partir del 6 de noviembre. Así es, seguimos con más noticias. Estamos escuchando este tema en medio de las noticias Porque la novedad tiene que ver con que Foo Fighters estuvo tocando justamente este tema Ex Nirvana, de Groll, junto con Pat Smith, otro, otro ex Nirvana que está ahí en, en lo que es eh, Foo Fighters Se dieron eh, el gusto de tocar este tema, Molly's Lips, que el favorito de Kurt Cobain y lo estuvieron haciendo en un recital que se hizo en la ciudad de Edimburgo. Muy bien, y es qué cosa, ¿no? Que revivieron un tema que no es el más conocido de Nirvana, ¿no? Para homenajarlo totalmente. No, no, no, para nada, pero bueno, es una especie de, de, de homenaje, ¿no? hacia hacia Cobain, empezaron a, a tocar el tema y bueno, el tema originalmente es de de Baserins y la gente al toque cuando empezaron a tocar los primeros acordes de esta canción se pusieron ahí a, a cantar el, el tema este y bueno, un momento emotivo, la gente lloraba la gente se ponía, se ponía, se ponían pintaban el pelo de amarillo de repente agarraban mirbalas, se cortaban la, la, las venas agarraban armas y intentaban dispararse en la boca todo para manipularlo a Kurt, ¿no? que lindo, ¿no? ese lado de fanatismo Sí, hubo muchos muertos en el recital, pero bueno, el homenaje estuvo lindo. A ver, más claro homenaje de imposible, ¿no? <risa> claro, ¿no? Era, era para, para, para sumarse a, a, a la movida de Kurt. Bueno, no, una bolu, noticia más. Les traemos en nuestro programa, bueno, sonado molly Lips de The Vasselins. Tema favorito de Kurt Cobain, hecho por los Foo Fighters. Este tema también fue grabado por Cobain. En 1991 en, en versión sense Escuchamos entonces Mollies, hecho por Nicolás. El Flaco Espineta en nuestro capítulo 240 Cuando ya se suma también la señorita Mele y Raga La señorita que se encarga de la producción de este programa Es la encargada de que tengamos todo este material dispuesto para ustedes Brindándoselo así, trayéndolo así a, a montones sí, Tipo tipo container y a tiempo, bien, bien, bien a tiempo, bien ahí, estamos Apodamos que son mire, las vamos. cosas con más de 24 horas Bien, bien, bien, muy bien, muy bien mire. Bueno, estamos escuchando al Flaco Espineta eh, Bueno, hoy justamente también Lo escuchaba al Flaco En una digamos, Tipo como un ¿Cómo se llama? Entonces así, cortito eh, Tipo un separador, ahí está eh, Y contaba que, bueno, que había hecho Un, un homenaje Bueno, que de, de todas sus raíces y demás Contaba que, que, que Esta es una frase ya conocida, ¿no? Como que el famoso disco de, de las bandas eternas ¿no? que decía que bueno que también lo hizo básicamente porque ya no se le ocurría más nada un genio y lo reconocía luego que se caga risa bueno como todos sabemos Luis Alberto Espineta fue un grande y a partir de este año se van a estar ingresando en los en 500 colegios de la ciudad de Buenos Aires 26 temas de El Flaco Espineta en la currícula de los chicos eh, con partituras de canciones con para diferentes instrumentos musicales. La verdad que yo desde acá me parece un gran, un gran homenaje para él y obviamente también para los chicos porque a través de su música pueden llegar a, a aprender y, y disfrutar con algo por ahí un poco más contemporáneo, algo que pueden ver por ahí. Yo me acuerdo cuando éramos chicos te hacían tocar el carnavalito. ¡Me mole! ¡Ojo! Pero estaba bueno el carnavalito. ¡Qué <risa> tipo conté la que yo, por favor! No, sí, estaba re bueno el carnavalito. Fue único, se divertía con ese tema. Sí, Marino creo que ¿No era es divertido eso? y sí, no sé. Con el toc toc. Sí, divertía. No me dejaba mi maestra porque tenía miedo de me los dedos con el toc toc, pero... Claro, pero vos a tu casa no, no ibas a escuchar folclore después, ¿o sí? No, no, no. Por eso ah, era como el momento de... de al flaco jeje. lo puedes escuchar, digamos. Claro, pero era como el momento de colegio, era el momento de escuchar esos temas que no iba a escuchar jamás en mi puta vida en ningún lado. Pero como que aprendías otras cosas, otras raíces. Sí, yo no digo que está mal, no pero como que escuchar temas o aprender por ahí temas de espineta son temas que están más en el digamos eh, en el colectivo de la gente y aparte te, te, te es como una especie de puerta de entrada a todo lo que es eh, el rock. Estamos haciendo un programa eh, básicamente rock, yo lo banco a muerte al rock y me parece que está buenísimo que en los colegios eh, le estén dando este homenaje y también estén abriendo la puerta a un montón de chicos hacia el rock. Está no, bueno también lo que me interesa Te interesa la palabra, no te digo así, Te interesa la, la palabra sí. es Que también se le da un poco a lo nacional Digamos, y más actual no hay eso. tanta separación entre lo que es la historia Que como hablabas recién, el folclore Que son temas muy viejos uh -huh. Y lo actual, porque siempre tenés como una época perdida ¿no? Hay como 70 años que quedan en la nada, en vacío ¿no? Bien, convengamos que estuvimos también Una dictadura militar que eliminó Bastante gente también, por Pero, ejemplo Pero ¿no? ni tango te enseñan en el colegio, no, no, más viejo todavía nah, No, directamente vamos a las bases Bueno gente, acá celebramos la noticia Escuchamos al flaco eh, Y le hacemos de acá nuestro merecido Recordar no, recorda. Hay que recordar siempre Ya venimos con más capítulos 240 en Pasar a Onda. Comunicate con nosotros si tenés ganas y si no, también te bancamos. En los espejos fríos de la oscuridad Aparecieron tus colores Toda la bruma que ocupaba el lugar no sé hasta hoy dónde se esconde Pero el reflejo viene de un solo lugar I vos quizá quién sabe de dónde Eterno atardecer Sentado al borde de él, El abismo más profundo Tengo ganas, son Vos, con vos también se moriría La vida hoy tendrá una triste realidad Y la verdad una mentira Pero en cada cuento que arrasó mi corazón Sabia jo que estabas viva Eterno atardecer Sentava el por... vol Mamá ni animal, pero <risa> no aquí va a poner máquina, va sí, matar, la, uh, maldita, la vida. Anda la, la maldita la máquina de dragón. La maldita máquina de matar. <risa> Tomó uno. Tete más nos eh, va a estar visitando a la gente de algo raro pasa, pero ahora estamos escuchando a Rock a la Orden y estamos en la agenda de sábado, ya pasamos por la viernes, ahora vamos a por la del sábado y arrancamos con Rock a la Orden, banda que viene muy pero muy bien. Realmente. Sí, no, como que viene sonando, viene levantando y calculo que el año que viene va a ser como el año que viene o el otro, si no bajan el ritmo, no, como que van a estar ahí, bien por arriba por Onda Salta la Banca, decí ¿sí, vos. No sé si está Salta la Banca, pero más onda Laverizo, ponele. Laverizo está... Yo creo que hoy, No sé quién lleva más gente hoy, eh, te digo. Si que Salta la Banca o Laverizo. Te digo, están... Son cabeza. públicos diferentes. Ah, te digo, me parece que lleva más Laverizo. Son te más cabezas, justamente. No <ríe> <ríe> pero no sé. De, para, ¿de quién? ¿De quién decís vos? De la eh, Riso. claro que lo de saltar banca es como más público, más más de ajite. Claro, más rockero, más Sí, más el resto de callejero. Digamos. Igual saltar la parecida... banca como que lleva al público más tío decir, eh, Más hay. Eh, tío decir justamente eso, que parecía la voz del Pato, la de Rollo tremendo. El, el tono, el tono de la voz es muy muy similar. Bueno, eh, debe ser debe haber sido una influencia en Bueno, arrancamos entonces como le decíamos Quién sabe, ¿no? Por ahí Rock a la Orden termina rockeándola de esa manera. Termina metiendo malvinas argentinas y así, ¿no? Super estadios. Bueno, ojalá, ¿no? ojalá que nos vaya bien los chicos de Rock a la Orden. Van a estar sonando con algo mejor banda que nos ha visitado. Van a estar tonando en La Plata. Nos vamos de nuevo para Zona Sur en lo que es Zenon Bar en Calle 74 y 64. A partir de las 20 horas va a estar sonando esta banda estamos escuchando haciendo... Guaco Hong Kong Hong no, no es un carajo de los mal metálica, nuestra agenda de sábado. Estamos escuchando ahora a Tren Loco. A mí esa voz me recontra suena a Tren Loco. Mal, la recontra suena. Creo que te digo mito. Puede ser, la verdad mi memoria no es, está como fuera de training. Si me hace es como espantale. cuando volvés de la lesión, ¿viste? Como que volver al programa como que estoy de a poco, ¿si retomando la confianza con los controles todas esas cosas que hace mucho que uno no hace. Claramente, me, too, me, too, me siento la misma sensación Pero se me hace que es banda Tren Loco De, de que tiene algún integrante De, de banda muy grande O un ex integrante No sé por qué Pero bueno, es muy probable Ahora lo vamos a estar chequeando Y, y seguramente no les estaremos dando la información Probablemente Pero bueno, ustedes si Producción. lo saben Lo pueden decir a, a través de lo que son las redes sociales no Básicamente ahí va la gente De algo raro pasa Así que en un ratito vamos a estar eh, con ellos Y y mientras tanto le seguimos contando que Tren Loco va a estar tocando en Navellanera, nomás vamos para zona sur seguimos en zona sur ahora en Sadar que es en Avenida Mitre 6675 allí va a estar sonando la gente de Tren Loco los escuchamos haciendo vieja escuela Escuchando Josefita, seguimos en lo que es nuestra agenda de sábado. Josefita va a estar tocando en la Trastienda. ¿Cómo, cómo está la Trastienda, no? Se viene haciendo un lugar eh, por ahí más accesible a lo que era antes, ¿no? Están tocando muchas bandas todo el tiempo, todo el, toda la semana casi ya. No es solamente fin de semana. Eso está bien pues son muy buen lugar. Sí, suena de la hostia, ¿no? Es como, como Niceto, o sea, en cuanto a, para mí, ¿no? En calidad de sonido y, y espacio físico ¿eh? más o menos también Sí, quizás tenés más comodidad que el Niceto, como para verlo de todos los, lugar, los lugares, como que aparece más grande quizás. Sí, sí, porque no tenés la parecita esa de costado donde están los baños del de Niceto, por ejemplo, ¿no? Claro, que te queda en el medio esa pared que espacio el pedo te queda atrás. Claro, sí, pero está bueno que, que se haya abierto como como se abrió, como, como es hoy por hoy Niceto, ¿no? Que puede ir, eh, digamos, más bandas a tocar. la Trastienda queda en Balcarce 460 desde las 21 horas. El sábado Jose Finato toca en la Trastienda, los escuchás haciendo quisiera estar distinto. no quiero seguir más sensa entre mis brazos Brillo que intentaba amanecer Fugar resplandor dolor Ventanas de una vida tan un tan oscura Jamás me rendí Yo sé que un reto, no que llegó Aferrándome al estribo del último vagón Ansia no esperaba anochecer por fin llegó El mundo es más sutil bajo la luna Y menos cruel Music a la agenda de sábado de la mano de los legendarios Chola Rasta ¿no? le hemos sabido hacer notas en su momento a Cristian Gordillo si no me equivoco, muy bien sí. y un copado Cristian un campo, si, sí, dando la opinión quizás más certera del reggae, no si, sí, no me acuerdo tanto la opinión me acuerdo que había sido muy muy digamos eh, elocuente primero y, y sensato muy sensato, pero no sí. me acuerdo bien qué nos había dicho o sea, en Si la querés buscar, podés buscarla entre ah. los primeros 100 programas. <risa> <risa> ComoSafo.com de utilizar la memoria, ¿no? No, no, pero lo que había dicho <risa> era algo acerca de que el momento que estaba pasando el reggae, como que había mucho cuando claro. no estaba viendo mucho material, sino que estaban repitiéndose mucho las bandas, era lo mismo que solemos decir, ¿no? Sí, hay algunas bandas como, por ejemplo, Para Mí, Para Mí, Zig Raga. Eh, creo que si sí. hay una banda a la cual yo nombraría como banda de reggae que realmente va trompada y bueno, Holy Peavy también, ¿no? Bueno, hay otras bandas de reggae que están haciendo buena música y cosas diferentes, pero bueno, se, se hablaba justamente de eso un Cristian Cordillo, bueno, es una, una autoridad, ¿no? Hace más de 20 años que tiene Chala Rasta, toca con Chala Rasta Si sí, es de la más vieja, ¿no? Sea, no Chala Rasta, si no la más Si no de la época de los pericos, pero en el palo Creo que arrancaron más o menos parejito Cuestión que Chala Rasta va a estar tocando Con Rey Camaleón Y Mamita Peyote Hermosa, ¿no? Siempre me inventiva la gente, me mata eh, Van a estar tocando este sábado en lo que es Greens, avenida López Vega 2542, capital federal, desde las 22 horas Ahora escuchamos un poquito más de Chalarrasta, llegó el reggae A pasar la onda, quedate porque hay de tutti Nos queda una fecha más de sábado en un ratito ya estamos con la gente de algo raro Pasa y van a estar tocando en vivo Bien, Entre un desierto Entre un desierto amb de setop bomba, dice Juan y Rodríguez catante andando descalzo desde su último disco Ventanas ¿Por qué estamos escuchando esto? ¿Estamos en agenda? No sé, la verdad que lo tengo ni idea ¿Decimos que es por eso? Yo creo que sí, porque estamos en el programa, porque nos gusta andando También es una... Eso es jamón que suene no, bueno, hay que decir que, que dónde tocan, porque van a estar tocando el fin de semana. Por eso ¿dónde estamos, estamos en la agenda, decimos las fechas. ¿Y en dónde tocan? Nacho, ya te, tenés amnesia, boludo, de repente agarró de Perdí el training, te dije, estoy claro, como... tres fuera de tiempo. Bueno, le, le cuento a Nacho le cuento también a la gente, ¿te va? Dale, contame. Gracias bueno, por andando, separarme de la gente, pero... Claro, bueno, vos no sos gente, ya sabés, Nacho, que no sos considerado gente acá. Bueno, tampoco está andando, ¿no? No, no se la crean, es ¿eh? todo chiste. Eh, andando de escaso va estar retocando en San Justo. Nos vamos para el oeste, nos vamos para el bar Encuentro, que queda en Arieta 3686. Bueno, cumplieron 20 años y cumplieron con lo que les dije yo que tenían que hacer. Hace un tiempo largo, hicimos un, un programa llamado eh, Ideas en Estudio, Filmado en HD, que lo pueden encontrar ahí en que es nuestra página www.pasaronda.com.ar Y en una de las preguntas que les hacía a los chicos de Andando Descalzo Era así si para los 20 años que iban a filmar DVD Y esto fue a sus me parece me, me cagaron la idea Y si sí filmaron DVD Y está todo filmado, puedes aprovechar y pedir Si sí, muchacho a ver, eh, en el registro metan un agradecimiento, algo, pues yo les di idea Es más, me acuerdo que, eh, está bueno, eh, buena idea, eso me dijeron O un porcentaje Un porcentaje me gustó para el Claro, reconocimiento todavía, pero... Vamos, vamos a la carne, vamos a la carne. Bueno, cuestiones que cumplieron 20 años, lo están festejando y ahora se van para el oeste, así que acá les mandamos un gran, gran, gran abrazo a los chicos andando de caso y los escuchamos haciendo bomba. Quedate ahí porque ya venimos con más capítulo 240. En el capítulo 240 de pasa la onda estamos escuchando estamos terminando de escuchar al fin del mundo de algo raro pase ya estamos con los muchachos de algo raro pasa muy buenas noches bienvenidos, vamos a ir uno por uno nombre instrumento colegio preferís preferís cargar o preferís ir a volantear Eh, no, cargo, soy, soy obrero Soy obrero, de laburador carga, Y soy baterista y soy franco Baterista de Algo Raro Pasa eh, No sé, colegio, pasé por muchos ¿Qué te puedo decir? ¿Terminaste alguno la pregunta? Sí, sí, sí, terminé, terminé la secundaria sí. eh, Soy de Saavedra Acá, barrio Calamar Mucha Platense Mucha de Platense, creo que... para pará, sacan una foto más Sacan una foto más <risa> A ver, con No, no, está, y, somos, y cada vez somos menos, me parece. Está complicando, ¿no? Se bajó la cantidad de socios. Sí, nada, no, pero bueno, la situación no ayuda, pero bueno, hay que seguir. Tienen que volver a los clubes como Platé, se tienen que volver primera, sí, definitivamente. Sí, sí, sí, ya ya lamentablemente estamos ahí en la B hace muchos años, pero bueno, siguiendo ahí. Sí. Ya vendrán tiempo mejor en el... Vendrán tiempo mejor, ¿eh? vamos Siempre, sí, siempre que llovió, paró. Bueno, gracias, bienvenido, ¿estás cómodo? Es espectacular, sí Bueno, es importante, es importante Bueno, acá lo tenemos al señor Leandro Leandro ya un habitué de acá Ya un conocido, amigo de la casa ¿Cómo anda Bien, ¿vos? Muy bien Bueno, ahora te, te calzaste la viola hasta, hasta te calzaste la viola de acá Impresionante, estaba ahí brillando Y digo, che, ¿se puede? ¿se puede? Una masa Le decía, Leandro, Leandro, Leandro, Leandro ¿Alguien que me toque, por Dios? Tremenda Estaba ahí, estaba ahí esperando que alguien la agarre Qué bueno Bien, bien, bien ¿Estás cómodo, Negrito? Muy cómodo, ¿cómo estás? Te veo un poquito tostado Cansado, ¿viste? Tostaba el sol, Chamblado. estuve ahí... ¿Tomando sol? No, estuve laburando un poquito con cemento, estuve haciendo una, la base de una parrilla, dos pastones. ¿Ah, pero sos albaní? No. Ah, bueno, <risa> bien, está bien, también, pero hay que darse mania con la, ¿no? Más o menos, hay que mezclar. ¿Y ya has hecho alguna vez algo así? Había hecho, sí, había hecho. Pero... pero bueno, el, de, el lo que está ahí, o sea, ¿vas a, ¿se terminó ya o después vas a tener que estar ahí, de ahí limpiando, ayudándote también? Sí queda un paso que es pegar pegar ladrillito de refractarios eh, de refractario ah, ref sí, que a eso y queda limpiar, tirar agua a pleno, queda un laburito, tranca, pero después disfrutar con un buen asado, amigos, la, la que todos sabemos, vale la, pena, va. la labura, sí. si hay apoyo moral de la banda para sí, la función, eh, yo apoyo, paso la fotita y todo, me bancan, ¿viste? Ficha, dale, papá, dale, todo, dale, dale, vamos, sí, sí. Viste, te te motivan los pibes, entonces bueno, valeás, ¿visto? ¿Qué hacer para tener la parrilla? Pero para para para para lo van a hacer laburar a él también para la no, no, para. No, no, la... asado lo voy a hacer yo, voy con ah, no, un hacer asado, yo, te conforma negro. Pero, pero, ¿no? pero hacer algo, algo que... especial, no sé, algo relleno, sí, una punta, he hecho, una punta sí. de espalda, una punta espalda rellena se me ocurría Bueno, bien, ya está, tomera la hora acá me dijeron, estás invitado, ya está, me sumo. Algo especial, sazonado, bien con gusto, bien un asado. sazonado, esta gente tiene tiene mucho asado, bien laurado, No es solo tocar, también hay una parrilla ahí, ¿no? Sí, sí, música y Sí, dejamos que va todo de la mano, ¿no? Música, después el vino, después empezamos a tocar, ¿ves? ya, todo claro, el pedo. No vino, cerveza, reclamo sí, sí, todo, perné. <risa> claro. Eso es lo que, con lo que mejor nos <risa> llevamos, ¿no? Bueno, papá, no te presentaste, Negrito. Yo soy Ludo, César Ludrico, esposo, pero Ludo. ¿Está bien? Me, me lo dijiste con miedo, ¿está bien? ¿Puedes hablar tranquilo? Una guitarra, sí, lo que tengo puesto acá, esto es una guitarra, chico. Eso, pero bueno, la gente no lo ve, lo van a estar viendo después en los videitos que está grabando la señorita, o que va a estar grabando la señorita, o ahí las fotos, ¿no? Que subimos después a lo que es nuestra página. ¿Estás ah. bien, Ludo? Sí, estoy. Está pensando en amor Morphe, bien. Sí, sí, aparte me tiraron ya el tema de la parrilla, yo ya estoy pensando qué hacer, entonces me, me pusieron en té. Qué bien, ya te está llevando qué lindo, yo ya siento el olorcito, mirá lo que te digo, ¿no? La verdad que bien, bueno, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, están como, tranquilos. Negrito, por favor, presentación, usted dígame su nombre, colegio, eh, bueno, se van siempre, su nombre y colegio van siempre, esas no, no pueden faltar, eh, y le vamos a llegar a él, la, me gustó la que le tiré a él, estuvo divertida esa, de cargar o no, eh, ¿a vos qué te vamos a preguntar? Eh, ¿Fiesta en la sala o asado y fiesta? No, asado de fiestas. <risa> juntos. Igual si estás medio... Pero pará, tocar pesado. no, en la sala no. O sea, no, no, no tocar y fiesta, ¿no? Eh, ¿Tocar y fiestas? En la sala. sí si fiesta, está todo bien siempre, digamos. No, no, no, no, no hay mucho abuelo. ¿Te callas fiesta? Por ahí el, después del asado estás un poco pesado no para la fiesta. Pero bueno, sí, también sí, hay que ver qué tipo de fiesta pues ser. Lo claro, pasó una horita y ya está. Claro. Claro. Ya está, ¿no? Para salir ahí. Feca, el último. veloz, tal vez. Café, el del Diego. Fe veloz. <risa> veloz. Claro. Digestivo, claro. El sí, hay que ir experimentando diferentes tipos de, de, de fiestas Recetas, re, recetas para, no, no, no, no, no. receta para la fiesta Sí, sí, recetas Es ya estamos todos, gastronomía, fiesta, música, todo Pero ¿dónde me presentaste, Nero? Eh, yo soy Pocho, cantante eh, Nada, colegio hace mucho que fui, así que ¿Te acordás todavía? Me no, no, no, acuerdo? acuerdo, me acuerdo sí. eh, San Pedro digo de Floresta Pedro. San Pedro, Floresta. Oiga, oiga. Barrio... Floresta, barrio, lindo barrio, ¿no? Floresta. Y nada, bueno, eso. Tengo 28 años, canto. ¿Y qué más te <risa> me puedo me decir, Nero? Ya está, no, me gusta la ay, fiesta. Ah, Ese claro. es el detalle que creo que estaba buscando ahí en el medio yo Bueno, muchachos, cuéntame un poquito, porque estaba viendo y, y ya están casi llegando a, lo, a los 15 años, luego No le digo un DVD, pero... ¿Por dónde, dónde piensas? Y pensamos de muy chicos, lo que pasa, eh, bueno, hay, hay tres de la banda que tocamos ya hace, sí, 15 años eh, La banda fue, igual fue, fue cambiando de integrantes, pasaron muchas cosas Pero sí, es una vida, lo conocemos de, por eso, promedio 14 años, 13 años y, y bueno, nada, es siempre tocando, creando, compartiendo los momentos, yéndonos de gira a la costa Haciendo discos. ¿Qué <ríe> se acuerdan de esos primeros momentos? O sea, del de, de, de momento en que decidieron decir, bueno, vamos a juntarnos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a tocar. Era medio inconsciente. Se daba solo, ¿viste? Era Igual era uno que motivó. En su momento fue Mariano, che, armó una banda. Y estábamos hablando de que nadie sabía tocar nada. un desastre literal, empezamos el desastre max de ma cero digamos. desde cero del desastre máximo hasta. Acabo tenía una mínima idea de música, de algún de algún instrumento, algo. Sí, sí, sí, había más o menos un una ahí ahí, pero un poquito. Sí, era, la verdad que fuimos creciendo musicalmente en 15 años, teníamos, la cara que aprendimos a tocar prácticamente, pues cuando, sí, cuando empezamos era una cosa como dice el, del de cero, de remarla, que más las ganas de querer hacer rock que de otra cosa. Juntarse un poquito y divertirse también, me imagino, no y ir aprendiendo, no y, y digamos, de, de todos esos cambios, una cosa, hace poquito me tocó verlos ahí en, en Maquena, y me llamó la atención la buena onda que había con, con los ex, también, ¿no? Es como que no se perdió eso, ¿o sí? No, no, ellos, o sea, eligieron otro, otra historia, otro camino, pero son siguen siendo amigos y, y más de tantos años, pensar que tocamos juntos casi 10 años o, bueno, más, 12 años y es toda una vida y eso no se, no se va a romper, ¿viste? Son compañeros de ruta y aunque hayan elegido otra cosa, la, la onda y la hermandad, sí, digamos se engancharlo, no ni hablar. Una vez que, o sea, no, no porque no esté siendo más por ahí parte sí, de la banda, no sea siempre tampoco, o sea, es como un caso que rescatamos. Siempre la buena onda pondera ante los cruces y, y todo, digamos, claro no, que alguien se va a la banda porque se peleó, vamos a ser sincero. La mayoría suele pasar eso, ¿no? otros intereses por ahí. Y por ahí, otros intereses musicales, eh, sí, perdón, sí, tal cual. Sí. Bueno, también les pasó ya ese tipo de cosas Y bueno, mi caso, es, mi caso, mi caso yo creo que fue medio así, o sea, el, el baterista anterior eh, Rama, eh, es mi profe, yo con él aprendí a tocar la batería. Y él por ahí por otros intereses decidió abrirse de la banda y la mejor, nos vemos inclusive en la sala con Rama con los chicos, la mejor onda y ya no lo he echan. Este... <ríe> eh y nada, decía yo. Ah, no, bueno, sí, se, se mantiene claro, sí, eso, compartimos todos sala, ¿viste? Con distintos proyectos, compartimos la misma sala, la casa de la vieja sí. y te hago la conocer. ¿No la conoces? No, no, no, no, no, no, no tenemos... con... tuve la suerte Urgente la tengo ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no venís a la casa? Me han invitado, tengo que reconocer que es culpa mía eh, Tengo que reconocer es culpa mía viste? viste? Pasa la vieja, dicen, pasan cosas lindas Me está están tentando, algo raro pasa en la casa ¿Viene por ahí eso? Es lindo lo que pasa, ¿eh? es raro pero es lindo No, no, pero pará, pará Raro no significa malo, feo eso, Claro, bueno, fuera de lo común no Puede ser muy bueno, o raro también Por supuesto, yo soy de la persona que por ahí te dicen, "Ah, vos sos raro, gracias", le digo. Claro, o sea, significa que no sos común, tal cual, tal. lo feo es ser común. Bueno, che, y en cuanto, digamos, eh, a aquellos primeros momentos, ¿no? Eh, el hecho de yo estuve leyendo que estuvieron laburando con con Pablo Ibaraglia, cómo cayeron con Pablo Ibaraglia, por ejemplo. Y fue un poco medio de casualidad, ¿viste? Fuimos eh, ahí a, a tocarle la puerta, la mejor el él... para, para literal Sí, literal Creo que había un conocido Pero fuimos medio O sea, a tocarle a la puerta Tocamos el timbre Le dijimos Bueno, tenemos una banda Queremos grabar nuestro primer disco Nos recibió con la mejor El chabón Y después vino un ensayo ¿Estaba en Pantufla el tipo? Está, sí, estaba en Pantufla sí, Porque él en su casa está Estaba como muy informal Y vino un ensayo me acuerdo que nosotros Le dijimos que hacíamos Rock latino en ese momento ¿viste? Porque no sabíamos Cómo describir el, el estilo de la banda Y cayó y dijo, ¿esto de es Roclatino? No es Roclatino, ¿no? Como que ya te, te, te, pero dice, sin embargo, algo le gustó. Dice, no, pero la verdad me gustó. Y ahí decidimos trabajar juntos. Y nos metimos con, no sé, teníamos 19, 20 años a el primer disco que de la banda. Que fue una experiencia, para mí, maravillosa. Y, eh, y muy exigente también. Fue como que nos hizo crecer mucho. ¿Voy arrancar con un productor, digamos, y un tipo que ya... No sé por ahí en ese momento, pero hoy por hoy es como más conocido, ¿no? En el sentido de que si bien el to, sabemos que es el hermano de de Les Baragales, músico a la hostia, el, el chao, y pero por ahí como que no no se lo conocía tanto en su momento. Era así ya bien bien exigente chao, bien digamos como que lo lo llevó a otro nivel, digamos de, de laburo. Sí, mira, era eh, él era siempre fue muy exigente, o sea, me acuerdo que ya llegamos la primera vez que íbamos a tocar una guitarra, por ejemplo, era o, o grababas una vez bien o dos veces bien o no tocabas. Así, a ese nivel o pero pero como una enseñanza, yo lo veo como algo, la verdad se lo agradezco profundamente como me hizo crecer eso, o tirar cosa que llamamos nosotros tirar basura o o esta guitarra, esta guitarra no, no sirve, no se usa más, ¿entendés? Y cosa que nosotros decíamos por ahí, no estábamos acostumbrados. ¡Ucha tu madre! Claro, viste, al principio parecía chocante, pero después con el tiempo decías, "No, este tipo me, la verdad que me quería enseñar algo", yo que era chico y lo logró, lo logró. La verdad que los dos discos que grabamos con él fueron espectaculares y bueno, él como decimos, es un músico de la hostia y, y un productor espectacular, que sabe que tiene mucha data y busca siempre la perfección de lo que, de, de sus ideas y, y ve en la banda lo que cómo tiene que ser una banda y lo lo explota. El camino, digamos, ¿no? Camino. Eh, o sea, reconoce, ve lo que, de dónde puede sacar Y ahí en cuanto a lo que qué les pasó a ustedes, no? con, con, con el disco. Ustedes cuando ya fueron hacia hacia Pablo ya tenían armado algo o directamente armaron todo desde cero con él? Porque me imagino que algo ya por ahí tenían. Teníamos, teníamos ideas, teníamos bocetos, eh, ya había temas que ya estaban armados completos, pero él participó un montón también en lo que fue producción artística con sus ideas también eh, hubo muchas cosas que se elaboraron directamente en el estudio, armado de temas y eso, o sea, ya tenían digamos un, un o sea, porque cómo se les ocurre ir ahí directamente. Claro, ya teníamos digamos un, un laburo hecho. En el caso del primer disco, cuando entramos a grabar ya veníamos tocándolo, tocando digamos un repertorio bastante, ¿viste? Habiendo hecho giras todo Y, ¿Ya hacía un tiempito que estaban laburando? ¿no? Lo veníamos tocando y estábamos como seguros diciendo, bueno, vamos a meternos ahora en el estudio, ¿no? visto cuando estábamos medio verdes, eh, y lo mismo pasó en el segundo disco, en el segundo disco tuvimos una preproducción más seria, porque como contaba el Pocho, el primer disco era muy más chico y menos experiencia, en el segundo ya teníamos toda la experiencia del primero y fue otro laburo, fue distinto, fue como más más exigente todavía. Fue. Más exigente también para ustedes, con, con ustedes mismos, para de ustedes con ustedes me imagino. Totalmente. Bueno, miren, miren, la verdad que está bueno, me gusta el hecho de que hayan ya entrado, buscado un productor, que sea una banda que ya lleva a poner el 14, 15 años, que es una bocha boludo, uno se piensa decir, 14, 15, lo decís así, bien a la ligera, pero en ruta, como banda, es un montón de tiempo, realmente, y no... No, no, no hay tantas bandas que lleven, bueno, sí hay muchas, pero o sea, es, es difícil hacerlo, no, no es nada fácil. Así que muchachos, les voy a pedir que, que se toquen un temita, tienen ganas de, de, de tocar, de cantar, de, de, de vibrar, de hacer mover a la gente del otro lado. ¿Van a hacerla mover el esqueleto o vamos a hacer algo más más rockero? ¿Por no, dónde vamos? Más rockerito, más tranqui. Van a presentar eh, el temote no, así que algo más, sí, vamos a hacer algo más tranqui, más relajado, para empezar una cancioncita. ¿Qué tema van a hacer, che? Se llama Mantra, este tema que vamos a hacer, eh, es un es parte de un EP de cuatro temas que sacamos este año, y es el que le da justamente el nombre, Mantra Cristal. ¿no? Mantra Cristal, bueno, ¿querés contarlo un poquitito o le dejamos salir la interpretación? Eh, ¿Quiero contar sobre el tema? Claro. Bueno, el tema, más o menos, eh, el tema la idea del mantra es como, nosotros tuvimos una, una época de crisis en la banda y... El mantra lo, lo, lo pensamos como un sonido más, como es algo sanador o algo infinito y, y a través de la música es lo que nos vuelve a reconectar Y el tema habla vale un poco de eso, de cuando vos te caes De, de cuando ves que te, te sale todo malo, está todo perdido Siempre tenés una vuelta para, para arrancar de nuevo y, y, y subirte a lo que realmente querés hacer Tomar con fuerza Muy bueno, gente, algo raro pasa, está con nosotros Van a hacer mantra, escuchá Solo hoy espero poder verte crecer sobre este humo que asfixia Solo hoy sobre las manos de todos un cambio entre la brisa desfilar Parado entre los días de la vida Aunque vuelvas a caer de sonreir O le ponemos más energía, porque hacemos un claro. sonobot. Falta de... No, ¡Claro! ¡Bien! No, la multitud enloquece. Claro. Claro, claro, la claro. gente volviéndose locra, bombacha que salta, ¿viste? <risa> ese tipo de cosas. Explosión, explosión total. Si no, no va, viste. Atrás está la gente ahí disfrutando. ¿eh? La gente está metiendo la gente del otro lado, bien ahí, bien ahí. Ahí un aguante. Son pollos, pero por son pollos. Gracias a la gente que está del otro lado haciendo el aguante, le mandamos un gran abrazo. Eh, como siempre decimos, ¿no? Si no hay gente del otro lado, esto, la verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Igual que imagino que con la música le debe pasar lo mismo. Tal ¿no? cual, siempre hay que salir a la cancha. Eso es lo fundamental, ¿viste? Si te quedás encerrado ensayando, ensayando, ensayando, sacando un disco y no salís a tocar, es lo mismo es raro, ¿viste? Como la conexión con la gente es muy importante. Es un disco para vos nada más. No, está buenísimo, la verdad, lo escuché toda la noche. Está como un pogueo con el disco. Está en un disco rico lo escucho ahí, nada en ese cuarto. Para su gusto y profesional. Un crack, te dice, pero soy poco. A la rompo yo. ¿Verdad, más de uno que hace eso? La debe tener disco que escucha el solo. y Cuando quiera lo saco, dice. Cuando quiera lo saco. Un tipo que era el capo. Un boludito que empezó poquito, ¿viste? ¿Quién por por ¿Paul cuán? Pevete. No entendí, Pol, no, no entendí muy bien. Bueno, no importa. Eh, volviendo un poquito algo raro pasamos me gustaría saber cuándo se suman ustedes dos. Y bueno, primero se sí, sumó es un Ludito. Instinto, porque... Empecemos con el que se sumó primero. Sí. Eh, en un momento cuando se va Mariano y él entra a cantar, y yo entro a tocar el teclado y la guitarra. Y después, con el tiempo, fui pasando del teclado a la guitarra solamente. ¿Cernaste el cerrucho y empezaste? Decí sí, la verdad. No, no, pero jamás. Sería incapaz de no, no, hacerle el pocho o algo así, sería imposible. Yo soy un tipo muy fiel. para de ¿Vos fiel. ya conocías la banda de antes? Sí, yo. Sí, no, fan. Fui amigo de ellos de toda la vida. Eh, asistente, Cabe, asistente plomo amigo exacto. siempre al lado siempre nuestro. La ¿Fuiste ascendiendo, digamos? Sí, sí, sí fui A poquito fui haciendo la, compañero de copas, eh, sí, pero... De, de todo. Por nosotros, ¿O Sergio Urgueso va a tener recarga de equipo. Ahora no, yo la vió. No lo no, descarga no la vida. ¿Quién te carga todos los equipos? ¿Quién te arregla toda la cosa que rompé? Que este tipo es un tipo. Llega sí, el de... momento eh al sol acá. No, gente. Viste ¿sí? así terminan las bandas, boludo. Así terminan. Ya que no peleemos en vivo, ver, chico. vos, eh, chicos. Chalego, chalego. Para, para, ojo, puede garpar, eh. Ojo, una nota, una nota donde se separa la banda en vivo. Yo tengo una idea de que hacer un reality de banda, boludo. Es, que es bueno. Qué patentado, eh. El tipo un gran hermano, Hāmica, los quilombos dentro de la sala. Ay, tocaste mal el mola, que... <risa ríe> no sé, 10 no, cantantes poner, Quilombo mal. <risa> no, explota bien. todo. Explota todo. Tremendo, pero bueno, no. Volvamos un poquito sí, a la seriedad porque vamos, no sé sí. no, no muy fácil, boludo. Esto es así. entonces cómo fue? Y bueno, era eras era fan ahí, estuviste escalando. No, sé, yo era amigo de ellos, de él, de los bajistas, los conozco de hace más de 15 años. De, no, de, el bajista no, en no, no. un momento, porque yo en realidad soy amigo sí, de son ellos, de después. decir que soy amigo de ellos antes de que él entre a la banda sos amigo de, o sea, de, que de sos... los pibes antes de que él entre a la banda o sea, sos, sos, sos previo claro. y entonces tocaba la guía la hermano bajista, la hermano bajista se fue después entró el pochito y después bueno, ahora evolucionó, fue evolucionando lo mismo otro más que evolucionó él evolucionó a cantante, o sea que ya llegó al estrellato claro. máximo, no puede, no, puede, no puede tener más estrellato claro, lo, lo próximo que te queda, no sé ¿qué es como sería? el escaloncito que dejó él él subió un escaloncito más arriba yo ocupé el escalon avanza un nivel exacto, sí, sí un año deja la banda y sos un disco solista claro. Ah, claro. ese es el siguiente paso, claro, claro. y luego canta claro, claro. Ya, para, para avanzando claro, claro. bueno, está bueno, es un buen método ¿Por qué no? ¿Por qué no? no, no paso, eh, paso, paso, pasa Paso, paso. Y bueno, ¿eh? ¿Cómo te sumaste? Bueno, vos eras el, el alumno del, del ex-bater. Eh, eh, claro, sí. Yo empecé a tocar la bata eh, con rama cuando ellos tenían la sala en Villarreal. Y me iba una vez por semana... Estabas, estaba, tenías un viaje también. Y sí. Es... 28, religión. 28, 28. Todos los miércoles llovía hacia dos grados. Me iba a la clase de bata ahí con rama. Y bueno, y los lo fui conociendo a ellos. Después se fueron a Flores y seguí yendo a la sala de flores ahí con rama hasta que bueno se dio esto que él se abrió de la banda Y ya nos conocíamos también por eh, por Fede, también otro amigo baterista que toca acá con Balbito. ¿Y sí, ¿te, te sabías los temas? ¿Todo ya la banda? ¿Anda entrá? Sí, lo, los conocía, los he ido a ver y bueno, te digo, iba al, a veces iba a las, a las clases y después me quedaba al ensayo con ellos, la mejor onda siempre. Imagino que debe ser medio como difícil por ahí integrar a alguien a, a la banda si no está, digamos, en, en entre ya el grupo. Sí, aparte fue medio loco como se dio porque cuando... Esto fue el año pasado, hace un año más o menos. Me llamaba Albito para para entrar a la banda y, no sé, una semana después me fracturé la mano y me rompí. Ah, no, pero que salve. Me operaron, nada, no, toda una movida. Y bueno, así todo pasó el tiempo. Me recuperé, me volvieron a llamar los pibes y arrancamos. Y... Cuatro meses después ya estábamos tocando en vivo juntos ahí. Decía sí, la verdad, hiciste un monolito con, con la figura de los pibos. No, no, no, para nada, no, no, para nada, para nada. Este... No, no sé, bien, se bien se ahí. Dio, se dio por una cuestión de buena onda, era como que, no sé, no se dio en el momento, pero hubo que esperar, hubo que tener paciencia y acá estábamos. En algún momento ya se jugaba de titular. Ya, claro, cuando, no sé, lo empecé en los primeros ensayos, o sea, en cuanto a lo humano sabíamos que ya no iba a haber problema, ya... Había esa buena onda. Sí, íbamos ahí buena onda y nada, así que, bueno, seguimos. Bien ahí, bien ahí, bueno, bueno habla bien también de eso de ustedes. Fue, fue automático igual, también es, viste, habíamos probado otros bateristas antes y no había onda, viste, mismo la música. Yo creo que te da onda rápido, ¿no? O sea, probás a alguien y... Es como, viste, esto es esa primera sensación, viste, que te marca mucho, es fundamental, viste y con Frank y bueno además de eso que él cuenta que ya nos conocíamos en la sala el primer ensayo sonó con todo ¿entendés? El tocote con todo ya sabía los temas, ¿entendés? y nosotros flasheamos, dijimos, ya está, cerramos por todos lados. Era como la, la prueba, no sé, como para a jugar, hoy con el fútbol, eh? vengo, vengo de tres semanas de no hacer radio, entonces vengo como mucho con el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Era como la prueba, no sé, estaba, estabas por entrar al Barça, ponés. Sí, eso. sí, entré. Venía y dijiste, acá, y la descozo. Y salir y sí, sí, ir a con los pibes, y bueno, hay que, hay, hay que, claro. No, no era que venías en crudo. Claro, yo estaba, bueno, estaba tocando con mi banda y se dio en... Me vino a ver Balbito con, con este pibe de que te digo y la gente de Reina Tu Madre, la, una de las bandas de de la casa, vinieron a verme y y nada y al día siguiente me llamó Balbito como diciendo, che, muy bueno lo de ayer, dos, yo ya venía laburando con mi otra banda que sigo tocando y también estamos laburando mucho con ellos. Eh, y bueno, me llamó y... Convocó y dijiste, bueno, si me convoca tengo, tengo que estar, hay que rendir, y hay que rockear, y qué sé yo. La bajita sabe. le dice el titán, ya lo encaró ahí. De, el titán, ya, ya Palermo, tira la cancha, goleado. Y, y a salir a la cancha, che. Y por otro lado, eh, tu caso también es algo medio como por ahí, no, no sé si extraño, pero eh, es de estar pasando a tocar, a estar como cantante solo, ¿Te, ¿te costó acomodarte ese rol? Y me costó, me costó el más, o sea, es un rol totalmente distinto, si bien siempre escribí canciones para la banda o los componíamos con Valvo también más eh, ponerte el, que sos vos lo principal eh, lo que más resalta, digamos pues es, la, la voz es como en, en, por lo menos en este tipo de música es muy importante sí, me costó, me costó y tuve que aprender a cantar también un poco porque, claro, vos empezás a decir, <risa> bueno, vamos, vamos a poner un poco de seriedad de sí, esto sí, tuve que ir a profesor, clases eh, y nada, sí, pero estuvo fue un lindo desafío lo tomamos todos como un desafío, porque si no Se va el cantante puede decir, bueno, se terminó la banda, pues. Ah, claro. Se acabó, pero no, todos teníamos tanta ganas de seguir y que le pusimos eh, el corazón y ya buscamos la solución y bueno, se dio que cante yo y bueno, nada, me gustaba la idea, me lo tomé como un desafío y, y salió. Ya salía a cantar, pero ya igual igualmente antes metías coros y ese tipo de cosas. Sí, sí, siempre metía de un coro, de hecho ya cantaba una parte de un tema, pero bueno, no es lo mismo cantar una parte de un tema que cantar Show, claro. claro, y aparte también por ahí por ahí el hecho de, de, de asumir por ahí el rol de frontman por ahí sin, sin, sin el instrumento también, viste que uno que por ahí, bueno, yo digo uno porque yo no toco, pero en realidad lo, lo veo mucho, no que que por ahí a veces les cuesta no estar con el instrumento, viste, cuando como que te sacan el instrumento y te quedan así diciendo, ¿y ahora qué hago, boludo? Sí, sí, cuesta, cuesta, me, me, me costó y los últimos shows eh, tomé más la decisión de ya no tocar la guitarra y dedicarme a... a, a, a ¿Salgo, qué tengo que hacer? Hacer frontman. Te va <risa> a estar claro. Eh, bueno, sí, es difícil, pero de a poco lo voy lo voy encaminando y con, con, con ideas y con el corazón también. ¿Y teatro, ¿no probaste con teatro? dicen que viste como que es muy bueno para para la desinhibición. Desinhibición. desinhibición. Te costó un huevo, boludo. Te costó, eh. ¿De vos sos de radio, boludo, ¿cuánto sale? Te costó de Porra, desinhibición <risa> tiene un montón de <risa> sílabas, hijo de puta. Era fácil. Tiene una h en medio, todo. Claro, tiene una h, boludo, una palabra una h. <risa> Estoy en el deep down. Menos, menos diez, igual una, más de cinco días. Eh, bueno, bien, o sea, me parece la verdad que es, es algo muy valorable y bueno, como te decía, lo, dicen que el teatro es como que también te ayuda a, a desinhibir un poquito y, y por ahí, o sea, Uno dice, viste, por ahí, todo uno toma a veces, ¿viste? sirven cosas, no sirven. Volvíme a un actor. Te puedes... ¡Claro! ¡Actor! <risa> ¡El siguiente jalón, boludo! Es ¡El paso! ¡Ese es el siguiente paso! ¡No la el chico revolución. solita! ¡Apira <risa> más! ¡Ahora ¡Apira la claro. película! El, el, el actor, boludo, ya está. No meteré boludo. Falta la ley del músico. Ya salió la ley del músico. Gente, para, para, para. De la música, bueno, pero lo incluya al músico como trabajador. Gente, para que esté escuchando de otro lado, eh, hay una ley. No, hagamos a cumplir, ¿no? Porque si no sigue todo está, igual está, y dale está, que está, va, ¿no? O sea, es currar, músico y actor, podemos currar con las dos cosas. Si sí, tanero, eh, no metés doble no laburás más. Claro, ¿no? no Meto doble claro, yo, claro, está, claro. Es, es, la, es la que va, la que va. No, no, no, no. Pero, Aparte, aparte te que cobrar el doble claro, callet. Te cobro por el acto por actor y por música, por música no, claro, la sí. La verdad, sí. O león y lorto <risas> Pero bueno, puntinazo <risas> de mitad de cancha, así claro, sí. a la luna sí, directo. con el bastón del cuello te sacan directamente. Muy chafin, pero está buena. <risas> eh, bueno, muchachos, eh, mucha cháchara pero acá vinieron a hacer música. Bueno. ¿Qué van a, qué van a tocar, chef? Vamos a un tema también de este EP, eh, se llama Flores. Eh, en homenaje al barrio de Flores, donde teníamos la sala, se nos ocurrió hacer una canción a, a un barrio muy pintoresco y muy particular, ¿no? ¡Más a Flores! Yo ahora vivo en Flores, o sea que me tengo que hacer cargo... Un clásico Flores. Flores, el corazón no, de la capital. En nuestra generación, toda la infancia, retro, The End, todo lagrimón, boludo! Nosotros hemos tocado en Alpine Skate ahí en ese, ¿viste? En el, en el cosito, el pastecito, ¿eh? ¿Sabes que no entré nunca a Alpine Skate? No, he ido a, a The Love, boludo. De la pista de hielo! Off, sí. ¡Date el ¡Tabasco! ¡Tabasco! ¡Tabasco, ah, corazón. sí! ¡Vamos a ir a patinar! ¡Vamos a ir a patinar sobre hielo la al winter! No, vamos, ¡Vamos a patinar! Igual me siento... Oh, ¡Gira vos ahora! la de planes gira! Ah, ¡No es malo, ¡Por todos los barcitos, eh! ¡Tenemos ramos! ¡Cualquiera! Eh. Fiesta, fiesta, como decíamos antes, fiesta Pero pará, pará, pará. me voy por la rama, boludo Esta gente es difícil, loco, me la están complicando La verdad que la pasamos re mal haciendo esto Yo ya lo extrañaba esto, realmente eh, Bueno, para tema, ¿qué tema van a ser? Flores Y me tiró que eso fue un chan Te era para el efecto tuyo, ¿no, Che? Eh, bueno, ¿vamos con flores? Bueno, dale, dale basta me callo porque se me ocurren dos mil ideas la gente de Algo Raro Pasa está con nosotros pasando la onda y suena así luces de colores almas por montones y un andar zigzagueante por caprichos de alcohol la neblina de Dolina y esos tipos que nos miran son tranceas y hacen negocios por Ramón Felco La envidia está la llama del amor Y las balas siempre listas en el cargador En la esquina una vez te di mi amor Sobre Nazca y la vía El tren se nos pasó El barrio Se llenó de flores Y en la catedral Ya no hay más sermones El juego es así Buenos Aires, el juego siempre es así. Rivadavia es la más larga, como la de todos acá. Imprescindible tener la labia, para ganar hay que saber charullar. Y, y acá, siempre te pueden engañar. Y acá, y acá, la noche te va a enseñar que el barrio no de flores y en la catedral ya no hay más sermones. El juego es así en Buenos Aires. El juego siempre, siempre, siempre es así. Muchas gracias a ustedes por la música, me gustó mucho este tema, eh, aparte es bien, eh, bien, bien pintor, o sea la gente no me ve, no se ve ¿Sentiste algo de flores? ¿Sentiste ahí flores? Eh, yo no, no, no nací justamente en ah, sí, Flores, pero tiene, esa, tiene ese espíritu así en Avellaneda, bueno Nachito también, vos Nachito conocés ahí Avellaneda, Nazca, Nazca y Rivadavia, como... Nazca El centro de ahí. Es que... Hay cosas es que han pasado en Nazca y Rivadavia. Una roticería y ahí, unas papas fritas. ¡Ja, <risa> Cara, no me parece a no, papa frita, pero viste con con el aceite mismo que hacen el pescado, todo que la papa frita con todo pescado. Sí, sí, mira, papa frita es una fría, cosa ¿Con ah, con pero ese aceite que te destruye, te hace un agujero más o menos. Destruye. Claramente te dice, te dan el, el conito te dicen -5 te dicen. Ya o sea, sabes que te 5 años menos. Esto lo vas a disfrutar después. al día siguiente por ahí no tanto, pero bueno, eso pasa la noche, sobre todo, ¿no? Todas las cosas turbias que pasan en el Barrio de Flores. En un momento cuando nombraste la, la catedral me acordé de un botellazo que casi me dan, pero de, de, sí, que sí, no era para mí, me bajó el bond y de repente pum, botellazo. Bueno, ok, rajemos por allá. La puerta de Dien, botellazo, llovía una vez, yo estaba pasando por ahí bien. en el 63. Volviendo a mi casa en el 63, llovía en botella contra la puerta de Dien. Una vuelta creo que fue la paliza más violenta que vi en mi vida a un pibe que estaba con una camiseta deportivo español deportivo español imaginate, ¿no? y vivían todos de mataderos había flores, ¿te acordás? ¿se acuerdan? vivían toda esa monada y era el pibe solo, corriendo y venían como, si, si, ¿vió pibe atrás? ah, no sabés cómo creo que todavía está sacando cheque tremendo, una cosa tremenda, pero bueno también esas cosas pintorescas y de ni tantas veces desastre, ¿no? pero bueno, qué le vamos a hacer. Muchachos, eh ¿qué es lo próximo? Próximo e inmediato que viene de algo raro pasa, porque hay cosas, ¿no? Sí, queremos grabar un videoclip con una canción, una nueva canción que estamos trabajando y a futuro el año que viene la idea es grabar un nuevo material, ya no sabemos si llamarlo disco o pero un nuevo material. Pero al digamos el, el primer proyecto es eso, el videoclip, igual lo estamos craneando, digamos viendo de qué manera lo vamos a encarar y lo que es seguro, bueno, ya encarar el... terminar el año con una fecha bien... Powerful. Powerful, a todo culo, a cool, viste. Ah, ya tenemos ya un par de fechas ya previstas ahora para el próximo mes. Y... ¿Dónde son? Ciclola, en... ¿Para estar en la ciclola. En la ciclola. Está en la ciclola. Sí, sí, sí, sí. Queremos andar en la ciudad. La gente le pasa la onda. Andrea Borulo. Es verdad, boludo, habíamos hablado de eso, ya me olvidé. Gracias a Cristian que, que no sigo fechas, eh, anótense mi mail. Eh. gracias, amigo. Nada, y bueno, pegamos re buena onda con la gente ahí el ciclo. Sí, y bueno, vamos a tocar uno de estos, a ver... 27 de octubre, martes... 27 de octubre, el mes que viene, bueno, no falta sí, tanto sí, ya estamos. Sí, sí, hay en Maquena, así que va a estar lindo, viste, sí. a la noche, ¿qué cae? Es martes, martes, es martes. Es martes, Marte. hablamos que es medio complicado, pero si no sí, podés escuchar no, por no, pasar no, onda. la onda. Hay la ciudad, movida, hay mucha movida, ahí en Buenos Aires, viste que sí, sí, todos sí, los días, sí. es una de las ciudades del mundo, que en todos los días... Ay, joda, ay, no, ay, nos no, encanta no, la joda. Sabientes tiene noches, sí. Sí, olvidate, nos gusta todo. La gente sale... Y los turistas también. Me quedé, me quedé con una pregunta con lo que estabas hablando recién, si viene un nuevo material, o sea la idea es armar un nuevo material, si me disco o no, y, y ¿piensan incluir los temas de, de mandra o queda como producción aparte? No, la idea es que quede como producción aparte, es como que salió ahí en un momento, es un momento de la banda que ya pasó. Fue como eso, hablábamos del mantra, de volver, de, de, de juntarse. Y ahora, nada, otro camino, otras canciones que ya están, las estamos ensayando y vamos, vamos con eso. Eh, eh. Ya están laburando canciones nuevas, digamos, sí. aparte de estas. Estamos laburando, aparte de estas, canciones nuevas, ya tendremos seis, más o menos. estamos hay, hay muchas ideas, en realidad. Hay canciones terminadas, hay seis. Después hay... 8 millones de ideas. Pero está bien, por la lo nebulosa, menos están. La cosa que en un momento se tiene que juntar y formar algo. ¿no? Ahí también nos ayuda mucho el tema de, de la Zara. Me imagino que el sí. hecho de, de poder laburar tranquilos, de no tener una presión de decir, che, hoy tenemos que dar tenemos que... Oh, no es llegamos tipo, y este no, y demás. Es, es un taller, ¿viste? Para, para un tipo que labura del taller... Celular, necesitas un celular, un artesano, es el lugar, viste, para el artista, para el músico. La... Me, gustó, me gustó mucho la definición, es como el taller. Es fundamental, ¿viste? es tu espacio de laburo, es tu espacio de laburo. Porque uno, viste, mucha gente lo ve la música como un hobby, pero para otros es una profesión. Entonces es es, no, es una profesión, o sea, a menos que no, no, toques no, no, el... Se lo como hobby también, ¿eh? sí. gente que es música, pero se lo toma como hobby. Entonces es... es, es a eso, digamos, vos... Tomás como un hobby, por ahí no te pones a sacar un disco, por ahí no te pones a a, claro, a preproducir bueno, y demás. Sí, no te pones tanto como te pones, digamos, no sé seguís una carrera poniéndote un nombre una banda, yendo la ruta, no. Supongo que, que tocas más de, bueno, me junto, tingui chingui. Sí, mira, eh, hay, asistidor de asado, viste, el, el fogonero, viene el chabón con su cancionero y arranca. Bueno, a ver, ojo, ojo, planteás ahí en... en en Mercado Libre, Fogonero, y creo que pegás un par de laburitos. Ojo, eh. No, pero también el, la búsqueda artística, viste, eso también, la de la búsqueda creativa de, de componer una canción y eso, tenés que tener algo en el fuego, tener ese fueguito para para poder hacerlo, viste. Es que, como decimos es un trabajo. Es un trabajo, hacer una canción te lleva horas, eh, buscar caminos, por ahí vos te pusiste a hacer una canción, estuviste tres horas para ir por un lado, cuando la llevaste a la sala, va no funcionó, tener que ir para todo ese, vamos por otro lado distinto. A ah, otra cama, la idea también sí, para ah, bien enterar, bueno de... o sea, escuchar todo digamos. O sea, la idea la la, la labura. es laburar, llega a notar, estaría llegando tarde a la mayoría de las declaraciones, sepan disculpar. No, también es como laburar con algo medio subjetivo, más allá de que la música tiene reglas, y medio matemático y todo. También estás laburando con los sentimientos, con la, con lo que te genera eso, ¿viste? Y es, es medio laburazo, algo medio subjetivo, medio como que no tiene Tiene reglas, pero no tampoco tanto, ¿viste? Es como buscarlo por otro lado. Y eso también desgasta mucho. A veces fracasá, ¿viste? Y te sale el tema de mierda. Y letras de mierda. Y tenés que lidiar con eso también. Y decís, ¿qué pasa? Y por ahí un día te sale una letra que va. Es, es, es arte. O sea, no, no, no, no, no hay una, una receta. Fracasos fracaso salen las mejores cosas. Porque vos al, al, al, al, al equivocarte, al equivocarte, llega un momento que no te equivocás más. O, va, o encontrás la forma de, de no equivocarte. O hacerlo que... Lo que, claro, lo que vos te identificás más como, como querés que sea. Bueno, acá está, cerrado. Bueno chicos, la verdad eh, es un placer, me he divertido mucho. Espero que ustedes también se hayan divertido. Esperamos que la gente del otro lado también se haya divertido, sí, es importante. Una, una no sé, no sé, a ver, sí, está ahí. Falta una fecha que es el 31 de octubre, esa misma semana, pero el sábado, en BeatFlow, que unos amigos nuestros, OPA, que se me van a presentar en el disco y nos invitaron a tocar antes que ellos... Bien, o sea, van a estar ahí también en Bitflow, bueno, siempre también. palormitanos. 27 de octubre en Maquena, 31 de octubre en Bitflow, con la gente de Sopa. Ahí bien, toda una, una semanita a pleno. pleno. pero bien, a Puro Rock, para disfrutarlo. Bueno, bien, bien, bien, me parece muy, pero muy bien que pasen fechas. le voy a hacer la última pregunta, ya tenemos que ir cerrando la nota, chicos. Eh, pregunta que hacemos a todas las bandas, Bolegan, creo que ya has, eh, ya la has respondido. Lo que les pedimos siempre es que eh, le pasen la onda, a otra banda, a otras bandas, llámense por gusto, llámense por amistad, si es por gusto mejor, no para así le damos a la gente cosas nuevas para escuchar y, dicho de paso, <coughs> casi me eh, vamos haciendo que la gente también conozca cosas nuevas y vamos haciendo que esto que hoy por ahí están ustedes acá pasando la onda puede hacer que para el que está del otro lado escuche el nombre y se ponga a escuchar y eso es nuestra manera de pasar la onda. ¿A, a qué bandas o qué banda le pasaría la onda hoy ustedes en, en representación de Algo Raro pasa? porque qué no arrancamos? A ver, a ver, a ver, te veo a vos medio decidido. Yo, bueno, tengo un eh, Farm, es una banda de un amigo mío. Farm, así como, Farm. Eh, como granja. Exactamente, una banda de hard rock muy buena. Hard rock. Muy buena. Una mezcla entre Zeppelin, Castle Rock y esa banda. Muy bueno. Poderoso. Mucha, un poderoso hay mucha calidad, todos tocan muy bien. Muy bueno, lo sacaron un disco hace poco. Bueno, Farm, Farm. ¿Alguno más? Alguno que tenga alguna en el tintero. Dos sugerencias. Una, justamente, los amigos de Sopa. Que, eh, eh, amigos de hace mucho tiempo que tocamos con ellos. Es una gran banda y sacaron un gran disco. ¿Se, se lo... llama y se puede escuchar en dónde? El disco, no recuerdo... Eh, ¿Cómo se llama el disco de Sopa? Voy a dar voz al disco. Eh, eh. No es tan fácil, no, no, no, es tan no es tan fácil. ¿No es fácil? ¿Así se llama el disco? ¿Se encuentra en, sí, no, no sí, en YouTube? Lo encuentran en YouTube, está banda, o la, no busquen no a Sopa. Ver, sopa Banda y ya. Sopa Banda, porque vos ponés Sopa claro, en ya, en, y ya, en ya, YouTube y te el aparece tipo, un mono preparando una Sopa. Claro, exacto. Hay que buscarlo con S.O.P.A. O Soja, digamos, en Soldiers of the Army, sí, exacto, pero digamos Sopa. Bien. ¿Alguno más que tengan ahí en el tintero? Bueno, vos tenías una banda también. Sí, yo tengo estamos ah, Sí, sí, tengo mi banda, eh, Kalakas Jaguar se llama. Me resuena. Ah, Ahora después, después te pregunto, porque me parece que viene por un lado un amigo. ¿Seba Ojeda te suena? Mm, no, no me suena. Bueno, entonces era otra Kalakas. <risa> puede pasar, puede fallar, dijo tu Sam también. Hoy estamos con él. Así que bueno, ¿alguno más que haya quedado alguna banda? Y Carnavales y Vendetas, oh, otra sí. banda de amigos. Suena espectacular. Sí. Eh, gracias Los gracias Reyes y Bueno. Ha sabido ser parte del último festival de Pasala Otra Hemos participado acá bien, Siempre bienvenidos Por su pollo Bueno chicos, la verdad que les agradezco la visita Vamos ahora a escuchar un temita más eh, Muchas gracias por haber venido Obviamente Vamos a escuchar ahora Eh, nada cambió, así que bueno muchachos, muchísimas gracias por haber venido gracias por la onda, éxitos para lo que viene y seguramente nos estaremos cruzando seguramente en la círcula, mínimamente algo raro pasa ha pasado la onda Vete pa' el bank y vete a otro lado Escuchando a la gran, gran banda que es Mustafank, haciendo Mr. Lewis, del disco Salpica, hace rato que tengo ganas de ir a verlo Tocaron en unicento hace poquito, el chico de Mustafank, y, y cuando vi la fecha, ya había pasado, quería ponerla Ya era tarde, ¿no? Claro, ya demasiado tarde, bueno, bueno eh, hay, hay que estar agriento, ¿no querés que escape la agenda? Podés verla en la página Sí, punto como www.pasaranda.com.ar Pasa la parte de la agenda y ves un montón de fechas De todas las que van pasando A lo largo de los programas Y otras bandas que no van entrando Por el largor del programa en sí Pero que hay muchas más Pero hay muchas más Exactamente Estamos ahora con la agenda Pero de domingo Suena Mustafank Van a estar rotando en la plaza San José Esto es en Burgos Y Solari Nos vamos para zona oeste Amorón Desde las 15 horas Los muchachos De Mustafank Con ese sonido divino primer invitado de la temporada, podemos decir, fue el señor Necro. Estuvo aquí con nosotros. Puedes encontrar el programa también en lo que es nuestra página, puedes encontrar la gran enorme mayoría de los programas. No quiero decir todos porque puede que algún que otro no esté, ¿no? De los programas en nuestra página, ¿no? www.pasalaonda.com.ar. Se sabía bien lo gudoro. ¿no? www.pasalaonda.com.ar. Bases y condiciones. Pobos, pobres, no pagar pobre, no contar a nadie. <risa> bueno, pues bueno. Bueno, acá se armó la disputa, pero bueno, estamos escuchando a un Monkid que va a estar tocando este domingo en Niceto y la particularidad de esta fecha es que es doble. Doblete tenés, toca en primer y segundo turno. Excelente, toca a las 6 de la tarde y a las 21.30, un Monkid eh, banda muy, pero muy recomendable. Tuvimos hace un tiempito la, la cobertura de Oli Engel, le mandamos un gran saludo a Oli que hace, hace rato que estamos medio colgados con el tema de la página, coberturas y todo eso, pero bueno, de a poquito estaremos retomando con todo ese, ese tipo de cosas. Eh, hay cobertura fotográfica de show que estuvo haciendo acústico Mumum Kid en el Palermo Club hace un tiempito y ahora, bueno, en formato eh, eléctrico, pero en doble función. Una cuestión media extraña, ¿no? Él toca dos veces, toca a las seis y a las nueve y media de la noche. Eh, ¿Cómo será para él hacer la, la doble función, no? Porque calculo que, creo que nada, es bastante. Primero, el cansancio. Igual es raro, ¿no? Porque vos sabes la primera función, ya o sea, sabes la hora que termina. Porque no se puede extender mucho porque claro, arranca claro, la otra. Claro, en exacto. Entonces, puede decir, el primero puede tocar ponerle dos horas. La segunda función, sabes que puede terminar en cualquier momento. O puede ponerle menos pilas porque ya lo hizo antes. Claro. No va a ser igual, va a ser menos espontáneo. Por eso es otra lista de temas. Es, es algo raro. Yo la verdad que nunca había visto que hagan doble fecha de, de recital en el mismo día y con tan poco tiempo de... De, de, de digamos de, de intervalo entre un show y el otro así que bueno una buena movida ahí, de eh, un monkey siempre siempre innovando negro y bueno los tenés este domingo a partir de las 18 y de las 21 horas en nito que queda en nito ve 55 10 escuchamos entonces a un monkey en la anteúltima de la agenda siendo no siempre simple pero suave y feliz Estamos escuchando a los amigos de nuestra productora Mele. Sí, son amigos. Amigazos. Y íntimos. Sí, muy, muy cercanos. Eh, estamos escuchando a No One. Así le dicen por acá. Bueno, eh, melódico, punky, hardcore, un poquito de hard hardcore, una mezcolanza ahí que hay varias bandas eh, en representación hoy por hoy, ¿no? Por ejemplo, acá se nombró, por ejemplo, Denny, que no se parece tanto, pero a mí me llamó mucho los melódicos parecido a Denny. Eh, después se nombró Infierno 18, que es más parecido por los tonos el, el can, el cantante. del cantante, por ahí, y también se nombró a Roma, por ejemplo. Bueno, vienen por ese lado de, de colectivo de bandas de, de corriente musical, podemos llegar a decirle. Sí, me dice sí. ¡Ponele! Claro, es, no. sí, está bien. <risa> bueno, la cuestión es que van a estar tocando en el Salón Pueyrredón. Esta es la última fecha de la agenda. El Salón Pueyrredón, para aquel que no lo conozca, el legendario Salón Pueyrredón, donde funciona la radio de Salón, por ejemplo, en la cual está nuestro amigo y ex compañero de, de andanzas radiales, el señor Topo Curta, por ejemplo, que tanta otra gente que... Hacen un muy, pero muy buen laburo. El Salón Puebladón queda en la avenida Santa Fe 4560, en Palermo, desde las 18 horas, entre otras tantas bandas, va a estar sonando No One. Nos escuchamos haciendo Bademecu. Última de la Agenda. sonidito hermoso eh, nos indica que llegamos a la sección musical por, digamos, eh, por escándalo de nuestro programa, que es la sección Esta onda no la tenías. Quiero recordarles que se pueden unirar con nosotros a través las redes sociales, los bancamos, háganlo o no. Esta onda, seguro, pero seguro, eh, me la juego, me la juego le pongo todas las fichas a este tema que puso Nacho, que no la me... tenías. un poquito más pesadita que la que tenemos acostumbrado de vitaminas originalmente de Soesterio, ¿no? En este caso hecho por Genitalica, banda digamos legendaria mexicana de los 90, banda de primer estilo Molotov, ¿no? en esa onda con pesadez, mi chiste, medio jodona, medio rara. Ahora este tema, escúchalo vos, es una versión rara, ¿lo conoces? En otra versión vos que también es un cover, pero que es mucho más conocido. En este caso una versión diferente para prestar la atención escucha esta onda no la tenías te imaginaste por allá a, a un chón bailando así con una campera eh tipo cosa en los 80s deportiva pero como que parecía que tenía tetas también, ¿no? Era medio raro y al borde de los besos con otro muy a, como a borde, pero <risa> muy cerca de los besos, ¿no? Dancing in the Street eh, el original era con Los originales de Martan de Pandelas ah, y la versión más conocida que se hizo fue la de eh David David Bowie. Bowie y Mick o oh, sino lo de Bayano y y, y Vicentico, y Vicentico Hecho de versión por argentina por Pánjale esto fue esta onda no tenías un poquito más de música y seguimos con el capítulo 240 Bueno, bueno, bueno En algún momento llega el, el de la despedida no Empezamos a, a retirarnos A terminar finalmente el fucking capítulo 240 Lo que costó, carajo, mierda Mirá que tuvimos momentos difíciles ¿eh? Pero no tanto como para sacar este capítulo que costó Lo remamos, lo peleamos Y estuvimos presentes todos los programas Te puedo decir que no pudo salir también acá Haciendo el intento, empujando internet A ver si arrancaba Pero no Sí, un gran abrazo a la gente de Telecentro, que no quiero dejar de, de acordarme de ellos y de todas sus madres, sobre todo, ¿no? Eh, y de toda su familia entera, bueno, de los ancestros también, porque no? Ellos dicen que tampoco se olviden de nosotros y menos que menos de cobrarnos. Claro, bueno, de jamás eh, se van a olvidar, pero bueno, ya sabemos cómo funciona este mundo capitalista, donde el dinero eh, va más allá de, de la gente que intenta. Hacer algo por el resto. En nuestro caso, pasar la onda, ¿no? Que es nuestro aporte, nuestro granito de arena hacia el mundo. Pero bueno, así después de todo como que salió. Salió, y salió costó, pero salió. La verdad que costó un montón, como decíamos antes, pero bueno, por suerte eh, se pasó. Y, y por lo menos desde aquí, desde mi persona, desde mi lugar, lo he, lo he pasado muy, pero muy bien. Espero que del otro lado también se haya sentido... ...bien, que se haya escuchado bien, que lo hayan podido escuchar completo... ...sin cortes dentro de lo posible... ...la verdad que desde acá siempre tratamos de que, de que las cosas salgan lo mejor posible... ...hay veces que no, no, no se excedan a nosotros... ...es lamentable, pero a veces pasa... ...bueno, la verdad que es un emprendimiento independiente... ...no tenemos por ahí el apoyo de, de, de una radio con antena... O, ...o de un... ...tenemos un soporte de, de, de sonido copado... ...que lo hacemos bastante a, a pulmón... ...pero, pero, pero a veces... Hay cosas que son ajenas a nosotros Pero bueno, ha pasado un programa completito completito Hemos tenido la agenda Hemos tenido las noticias Las secciones donde no la tenías También, también eh, hemos tenido la, la visita con nota Y acústico de los chicos de algo raro Pasa que la verdad que me cae de risa Una linda nota Con acústico, con dos temitas Que sonó muy bien que, bueno, los puedan estar escuchando en lo próximo. Exacto, el domingo por lo menos van a poder estar escuchando la repetición de este programa que estamos haciendo en este preciso instante. Si se lo pierden o si quieren escucharlo o no pueden escucharlo el domingo a las 9, sepan que el sábado desde las 17 horas se va a estar retransmitiendo este mismo programa a través de lo que es Radio Chudas www.radiochudas.com nosotros hacemos la retribución para con esta radio amiga del programa que ellos hacen los lunes desde las 21 horas nosotros lo retransmitimos los viernes también desde las 21 horas invitarlos a que este sábado escuchen Mundo Ebullicio que no te distraigan a través de F Moreno 90.com uno Y se viene la, la fecha del mundo bulloso, se viene la fiesta, este sábado, ¿no? Exactamente, este sábado a partir de las 22 horas en el Centro Cultural Martín Fierro, Avenida Libertador 875, ahí en Moreno, en el centro, una entrada a 20 pesos. Popular. Una barra con precios muy amigables. Precios muy amigables, o sea, vienen, te, te saludan, dicen, mirá, te, este fernet sale... Soy... Vienen así, te abrazan cuando estás en la barra, che, me prestás 15 pesos por una birra más. Claro, y te, te, dicen, te van cagando los precios. Vienen 10 pesos y te dice me prestás 15 pesos. Claro, che, pero vale más que vos, no importa, yo después te lo devuelvo Y aparece un 15 y dice, loco, me está resarpando Claro, dice, loco, a ti le pregate 15, a mí le 15, ¿cuándo me vas a prestar? Dame 25 Yo ya me marí con de las sí. cuentas, pero bueno, no importa Los precios son amigables, barra económica Así que, bueno, 20 manguitos de entrada ahí y Le mandamos un gran saludo al, al Tony Que está ahí, van a ver bandas tocando, va a ver teatro como siempre Así que acá los invitamos también a la fiesta de Primavera Bullicio. Exacto, va a estar tocando las bandas Té de Tilo, Mil Especies y Encantadores de Serpientes. Bueno, completita la data de Mundo Bullicio. Si te perdés el programa que se hace de las 15 horas, nosotros lo retransmitimos los miércoles. A partir también de las 21 horas. Y nos estaremos reencontrando el próximo jueves para un nuevo capítulo ya para el 241. Con la visita de la gente de Fluir Activo, una nueva banda que se suma también a, a Pasar la Onda, otra de esas bandas que van a venir, que ahora nos pasamos para adelante, pero bueno, eh, si quieren sumarse a lo que es la rotación, y por ahí también venir, por qué no, aquí a Pasar la Onda con nosotros, se tienen que comunicar al mail, si quieren hacerlo a la fanpage, no hay problema también, pero les pedimos que si nos van a mandar material, lo hagan a info.pasarahonda.com.ar exactamente eh manden lo te lo mandan eso empieza a sonar después en la radio que se pueden escuchar en triplew.pasarananda.com.ar que a las 24 horas está sonando todo el material que nos van pasando y toda la música que suena en la radio y en el programa 24 horas, como decía recién. Todo el día tenés música, si Telecentro lo permite, obviamente. Bueno, gente, nos estamos yendo. Tenemos a la señorita Nano Uwagi, que ha estado ahí con los videos, con las fotitos. Estuviste subiendo fotos de la ciclola en el Facebook. Sí, sí, estuvimos con la foto de la última ciclola y... Bueno, y próximamente las de hoy, más los videos, y nos vemos en la próxima ciclola, en el próximo programa. El próximo programa, este martes no tenemos ciclola, el otro, el otro martes recién, ¿cómo la pasaste, Nera? Muy bien, extrañaba, así que, bueno, nada, tuvimos un programa completo y es bárbaro. Bien, oh. bueno, qué joya. Bueno, ¿querés mandar saluditos a alguien? Eh, no. A todos los que me conocen, no, tampoco. Qué bárbaro, uno se esfuerza, vete, porque está siempre... A los nuevos seguidores. Ahí está. A los nuevos eh, dale, le mando saludos. Ustedes a la saben quiénes son. Claro. Ustedes saben. Vos a vos, que estás del otro lado. Muchos. Entonces se llama Muchos, el le apellido Jorge Muchos. Era eh te mandamos un, un gran gran abrazo. Soy el hijo de Muchos. Qué, qué garrón, Qué cagada, ¿no? El hijo de Muchos. Qué bárbaro. Ay, tu papá, el señor Muchos. <ríe> No, no, no, solamente, solamente. Al morro. Bueno, en la producción está la señorita Melissa Eliara, que va a mandar saludos también. Para, para, para, esta piba ¿no, está bien, boludo. micrófono, esto es no. Micrófono. Esto es un micrófono, esto es un micrófono. Las al micrófono, para. Respira, respira, Melé, ah, ¿puedes? Cuenta hasta 3. Ay, Xani, le quiero mandar. A Xani Mazari. Un bueno. Nada <risa> de <Eso. risa> bueno. ¿Vos pasaste bien? ahí estamos en un décimo piso, no sé si te enteraste de eso pero ¿se viene, se viene más para pasar la onda, tenés alguna novedad para contarnos de, de todo tu trabajo si, sí, próximamente, próximamente. Ah, próximamente. Sí. el famoso coming zombie de... sí, sí. no, no vamos a adelantar nada todavía no, no, no, no, no, no me gusta el suspense podemos adelantar que está trabajando podemos decir eso podemos decir eso si, sí, el... sí, más que nunca me te... tengo decirlo, la camiseta pero... superpuesta de pasar la si, sí, podemos decirlo, pero está chequeado Vamos a hacer la. ¿no? Ya chequear la información, ¿viste como son los medios? Nada no a estar chequeado. A de... Ah, veo que te tira el desafío. Te tira, desafío? vamos, que, llegue, que siga, siga. <risa> nada de eso. Nada, así que a partir mañana chequea. a partir de mañana sí, Nacho, no, no sé para responder a eso, pero bueno. La, vamos la, a ver. Te la pican dio, oh, te la Vamos ahí. a ver. Queremos todas las novedades para el jueves acá. Bueno, el, el jueves que viene Hacienda Mel y Lehraga nos cuenta. Todas las novedades y les informa, todas las novedades de pasar a onda, por lo menos. Todos los proyectos que se vienen. Vos tienes una cantidad, una parva de cosas. Esa casa reglo. quinta en la floridas es la concreta. E esa que vemos, la del fideicomiso que, que, que transferimos del Estado. Eh, vamos a salir de Las Violetas, un lugar histórico. Es eso. <risa> de Las Violetas. <risa> no. Pará, pará, ¿qué conés? La confitería, emblemático. Ah, ah todas las ondas en el programa, ah, Ah, bueno, está bien. ¿Tengo que decir lo digo, no lo digo y todo eso? Todo, todo. No, pero igual eh, tendrías que crear una frase nueva. Ah, claro. No, ¿Lo cuento no lo cuento? Lo cuento <risa> ¡Cántalo, cántalo! Eso tampoco, ¿no? Bueno, eh, soy una media rara con nosotros. ¡Aplausos! Pero eso la es genia Bueno, bueno, people Nos estamos yendo Se acaba el programa 240 Mentado 240 finalmente Lo hemos hecho Lo hemos terminado Esperemos que lo hayan disfrutado Largo y tendidamente Como ha sido por lo menos Desde mi lado Mi nombre es Cristian Gabriel De otro estado en la conducción De este programa de las teclas En la co-conducción El señor Juan Ignacio Miranda Qué lindo poder volver a operar, ¿no? Después de tanto tiempo, tantas idas y venidas, idas y volvidas, que no podíamos salir, al final pudimos conseguirlo y acá estamos. Oh Así sea. que para vos, Telecentro, la tenés adentro. LTA, Telecentro. <risa> la estuve analizando. Ni me ha cuenta. Cristian, salud. Nos vamos, gente. Nos vamos con... Ay, sí, sí. Nos vamos como vos. Siga haciendo You Shock Me online Long. Gracias por estar del otro lado capítulo 240. Es historia. Chau. Gracias.